Bueno. Muy bien, creo que este es el momento indicado Para dar comienzo al siguiente fragmento En la venganza será terrible Sí, eh... Apagá el gas que vamos a reventar todos como sapos uh, Nuestra habitual sección Dedicada a la seguridad en el hogar Muy bien Sí, señor, porque nos llaman muchas mujeres Ay, ah, dicen Y cortan Vamos a ver, dice Evite accidentes en su casa, señora Y aquí hay un montón de consejos Primero no use líquidos inflamables o spray en lugares mal ventilados o con fuente de calor cercana o con la cocina prendida o no, algo. Es un lanzallamas. Es un lanzallamas. Si, sí, se pone el desodorante al lado de la hornalla, es un lanzallamas y le quema todo el sobaco. Tampoco, cuando va a cocinar no se eche mucho spray en el no, peinado, no. se echa spray, se echa spray y va ahí, la casa, la llama del de la cocina y no. sale volando Era como la, la cara de Niki Lauda claro. bueno. además hace mal el spray usted tiene que usar desodorante en barra o rolón el... sí rolón me dijo lo mismo sí no almacene combustibles solventes o ceras en lugares cerrados o al alcance de los niños ¿en qué quedamos? cerrados o al alcance de los niños ¿por qué no? esto no entiendo ¿Quién va a almacenar combustible? Porque pueden combustible? ingerir... Hay niños, ah, que... claro, hay, entiendo, niños hay niños que van probando de todo. Y agarran el querosén para jugar. Miren, no me agarran la cabeza porque la tengo pegada. Pero... Y <risa> no, agarran todo. Hay eh, niños que van comiendo arena, tierra, caracoles, piedras... Y por ahí eh, se toman 6, 7 eh, litros de... De querosén. De querosén. Y usted le dice, ¿qué comiste? Que comiste nada, nada. Me siento mal, mamá, me siento mal, me siento mal... De repente ahí, una explosión, claro, pum, por seca. Una, ¡pum! Y explota el niño. Usted lo estaba llevando al médico y le explota y vuela usted con el auto y sale en la crónica. Tragedia en Villalugano. Niños explosivos. Sí. Evite, no, controle la forma de almacenamiento de sustancias cáusticas. Por ejemplo, la bandina, soda cáustica, Ácido muriático, ha sido un gusto, ¿qué tal? <risa> eh, coloque... Ácido muriático en la sí, casa. En la casa Y siempre tiene que tener para tapar el calefón. Le, le quedan los, los huesos. Claro. No lo envase al ácido muriático, señora. ¿Y en botellas guardan? de gaseosa. Ah. O con aspecto atractivo para los niños. Claro. Por ejemplo, qué sé yo... Uno con forma de Mickey. Royal Crown Cola. <risa> <risa> no porque el niño se lo ingiere, vio cómo es el litio. No, no y aparte el ácido es destructivo 100% en el, ¿Sí? el aparato digestivo, un desastre. Por ejemplo, realidad, doctor, sí. buenas tardes. Buenas tardes. Yo si no se toma medio litro de un ácido cualquiera, por ejemplo, ¿qué ácido es? Clorhídrico, muriático, ácido cualquiera, ¿sí no? Eh, ¿Qué le pasa? Mire, al estómago no le sucede nada Ah, menos mal, me deja tranquilo, gracias, eh <risa> no, Vamos pero a un corte, salud Porque no llega al estómago, ah, se, le, se le quema la boca, antes todo. De... le desaparece todo ya, Directamente como las personas que se caen de un avión que mueren en el aire, me contaron a mí ¿Es verdad no, eso? Es una, eh, es, eh, directamente el ácido destruye todo lo que es ser vivo e ¿Incluso cuando se tira de un avión? Claro, si uno mientras cae eh, en un accidente aéreo y va tomando va ácido... Va tomando, es una combinación fatal. este eh, No se salva. Dos claro. veces muere. No se salva. ¿Eh? En la mitad de camino muere y en después la, cuando y, cae y muere. Y después muere. muere de nuevo. Mueren en esta vida y en la siguiente. Sí, sí si usted tuviera siete vidas, cinco le quedarían. Señora, coloque las estufas al nivel más alto posible, en la terraza, por ejemplo. <risa> y o oh, lejos... Lejos del paso obligado... ¿Cómo la prende tan alta la estufa? Personas. Claro, con, una, con un palo. Como los faroleros, así. Eh, con la antorcha olímpica. Si eh. lleva cable, si usted lleva cable, que este no no provoque tropiezos, que Barton, ¿no? Este tiene nombre, se llama Patricio Barton. Sobre todo, sobre todo de niños y ancianos. Ah, sobre todo de niños y ancianos, eh, mi poncho. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué cable? Es que... ¿Cómo es esto? ¿Qué cable? ¿El cable eléctrico? No entiendía absolutamente nada. <risa> no. no sé qué hay que hacer con el sobretodo del niño y del anciano. <risa> Pero si uno ¿cómo? tiene frío. Un me conoce sobre todo con vos, una estufa. ¿Pero acaso que un tropiezo de un anciano de un niño vale más que un tropiezo mío de un adulto cualquiera? Claro. ¿Qué, qué fue de los adultos? Es que un adulto no puede estallar tranquilamente. <risa> claro. Señora, trate de... Tra... evite arrojar papeles en ceniceros... Y otros recipientes Tírelos al piso directamente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hago con los papeles? No, debe ser porque viene por ahí otro Que está fumando y apaga el cigarrillo Sobre ah, papeles bueno, pero no, señora, se mejor, señora, Y evite se prende fuego todo Tirar eh, pucho adentro del canasto de los papeles Eso es más razonable Lo ¿no? que queremos es que la señora no haga nada Claro, señora, evite todo Disponga de matafuegos, señora Para los ratos libres <risa> Aprenda a usarlo y a mantenerlo, <risa> señora. <risa> bueno eh... Es difícil mantener un matafuego también, ¿eh? porque el matafuego hay que o renovarlo o se tira, pero no es que uno le tiene que dar un cuidado especial al matafuego. ¿Qué se hace, claro, ¿qué se hace con el matafuego? Se lo mira, El matafuego cada, cada dos o tres años hay que recargarlo nuevamente porque... El... ¿Se descarga solo? Claro, solo. Pierde... ¿O en caso de incendio se descarga únicamente? No, se pierde poder, pierde efectividad. Y, y, y, eh... y puede, ahí viene la sorpresa desagradable. Sí. Usted le eh, dice, bueno, se están yendo a la casa, menos mal. Tengo un matafuego. Eh, tengo un matafuego que me costó un potosí, pero lo tengo. A no. ver, me cuento un... el matafuego, aprieto el botón. Un sifón. Nada. Nada. Matafuego de vieja. Nada. Uf. <risa> y por lo general no es un momento para ir a hacer ningún reclamo, ¿no? Ah, no, claro. Se aprovechan porque uno eh, se le está enciendando a la casa y nos va a andar llamando por él. Mire, le compré un matafuego hace tres años y hoy justamente va oh, a sorpresa. ¿no? Y bueno, pero señor, usted llama al 0800-MATAFUEGO y hace sí. el descargo que tenga que hacer sí, en tardes. el momento. El señor Matafuego, por favor. Sí, buenas tardes. Eh, matafuego, mire, eh, lo dicho, etcétera, etcétera, etcétera. No me anda, no me anda y no me anda. ¿Pero usted está en una emergencia? Eh, sí. Bueno, Pero una... no es por la emergencia, es la acción <risa> Ah, claro, claro, Bien Último consejo para evitar los accidentes sí. Señora, controle la temperatura del agua del calefón A mí me explotó un calefón en la cara Ah, es por eso Le hacía el peinado ¿En ¿Cómo Mar del fue? ¿Por qué no nos cuenta? Sí, eh, en Mar del Plata ¿Qué tal? ¿Quiere explicar está... cómo está? Encantado sí. tenerlo en este programa de entrevistas ¿Por qué no nos cuentas, Gillespie, te saludamos, que te respetamos, no solo como artista, sino también eh, casi como ser humano. Eh, ¿Por qué no nos cuentas cuando te explotó el calefón en el rostro? Estaba ah, en Mar del Plata, en el departamento, eh, prendo el calefón, en el departamento no se usaba, en fin, departamentos de estos que durante el año no se usan, y fui a ocupar un, hecho. un fin de semana... Es frío en invierno digo o sea, calefón, frío en verano, calculo en invierno <risa> bueno. Prendo el calefón Prendo el piloto perfectamente Pongo el calefón en, por ejemplo, punto 3 eh, Digo, bueno, lo voy a probar la misma cocina Estaba ahí puesto el calefón Abro la cadilla agua caliente Y no prendía No prendía, no prendía, no prendía Cuando yo me asomo a ver si estaba prendida la llama ¡Bum! El calefón Yo me agaché, pasó la chapa, pegó ¿Ah, ¿sí? Todo negro, la cocina eh, Hubo un escape de gas Fue un el estruendo calefón. Podríamos escuchar un tema musical ¿no? para, para, para salir del estupor de Este momento Nos dejás a todos meditando La carcasa de chapa voló entera Ah, bueno, Quedó el ese ejeleto. es el detalle que nos faltaba. Nos dejaste, nos dejaste pensando a todo. Podría haber muerto, eso. yo. Eh, sí, eso es lo que está, es lo que estábamos comentando. Es más... Eh, eh, me dijo incluso, eh, Barton, bien podría haberse muerto. Este? <risa> podría haber muerto es el título de este programa. ¿no? Sí, sí. Podría haber muerto. Nos llama gente eh, con situaciones de podría haber muerto. ¿Qué programón, por favor? Eh, ¿Qué idea de producción? Un brainstorming total. Oh, podría haber muerto. Y, y cuentan... Maná. Hola. Hola, sí, eh, Julián de Balvanera Hola, Julián de Balvanera Bueno, eh, mi contribución a este programa Pudiera haber muerto era la siguiente En la fiesta de Navidad eh, Yo tiré un cuete sí. Porque yo también eh, tengo derecho pues yo cuando trabajo, trabajo Pero cuando me expando, me expando Y el cuete Parecía que no explotaba no, error, hay que no dejarlo. No explotaba, no explotaba, y me agaché a ver por qué no, no explotaba señor. y explotó. Uy. Me pasó igual que el señor que llamó antes. Pero a él le explotó un termotanque. Imagínense, yo no voy a tirar un termotanque para Navidad. Yo tiro cuetes. Imagínense, para Navidad se si algo a tirar termotanque al medio de la calle dice, este está loco. Y bueno, fíjese cómo tengo la cara. Gracias Julián por tu valiente testimonio eh. Nada, Podría, eh, haber, eh, muerto. podría haber muerto Podría haber muerto Otro caso ¿Está alguien en línea? Ay si sí, Patricio Gracias por tener este programa Patricio <risa> No sabes, no sabes cuánta falta nos haces Cuanta, cuánta Paz nos das Cuanta falta Paz nos das cuántas Nos pas... ¿Y cómo, cómo casi te moriste? Ah, bueno... Eh, eh, yo tenía un novio, ¿no es cierto? Una persona, un caballero mayor Ya que salía conmigo Patricia. Perdón, yo estoy en línea también conectado sí. ah, Hola, ¿quién sos? Ay, Guilepe eh, Gracias dile. Gracias por la paz que nos das Gracias una pregunta, yo estaba escuchando usted tiene un novio. ¿Usted es varón o mujer? Eh, no, soy Graciela. Ah, perfecto. De, de San Miguel. Correcto, estaba confundido por la voz. Pero, no, no, no me... tengo la voz un poco... A... Cascada. Un poco... Eh, una <risa> Y a esta hora. <risa> Iba a decir otra cosa. <risa> eh, bien. Um, bueno, y le empecé a contar... Eh, hmm. Una historia, me, mi novia me preguntó ¿Qué hiciste hoy? Y yo se lo conté, ¿no? Y cuando... ¿Qué, eh, ¿Y qué fue lo que hizo usted? Bueno, empecé a contarle, no me acuerdo lo que había hecho Pero cuando iba por el mediodía me empezó a estrangular <risa> que me dijo que ya no soportaba más mi relato y... Por suerte en ese momento estalló el calefón Ah, también, un nuevo caso Y él me tuvo que soltar Pero podría haber muerto Podría haber muerto. Yo siempre se lo digo a programa. mis amigas, le digo, mira, Estela, le digo a una amiga que se llama Estela, digo, podría haber muerto, podría haber muerto. <risa> y ahora que ustedes justamente tienen este programa, yo dije, voy a llamar a, a, al programa. Muchas gracias Graciela. ¿eh? Gracias. Y te <risa> invitamos a nuestro próximo ciclo, ¿Por qué no te morís? <risa> Últimos consejos ver, para evitar los accidentes, amigas. A ver, ¿qué dice acá? Ah, no, lo mismo. Controle la temperatura del agua del calefón. Cuando se va a bañar, y especialmente cuando se va a meter un niño en edad preescolar. ¿Eh? Ya después cuando empiezan la escuela se pueden quemar como... <risa> pelar como chancho Pero en edad preescolar hay que vigilarlo. Porque sí. si está muy caliente, a no, bueno. menos a un muchacho le pasó... Eh, puso el termotangue y dice, lo voy a poner bien caliente, lo voy a poner. Ah, claro. Y... A veces no se usa el termotangue, va calentando el agua. Sí, y este mm. muchacho se metió y el agua estaba como a 500 grados. No, y... no se le, le llaga, se un pozos. chancho, se peló como un chancho. Mm, rojo quedó. completamente lampiño y rojo salió. <risa> eh, la mujer no lo reconoció cuando cuando salió del baño. Pero limpito. ¿Qué, ¿Qué? ¿Eh? Limpito, limpito, limpito. sí. Limpito, uh -huh. Eh, bueno, esa es una cosa que hay que... usted es eh, El médico, por ejemplo, antes de, de bañar al nene, aconseja arremangarse, o remangarse, o remangarse, y eh, meter el codo adentro claro, del agua... Sí, sí. el codo a es ver... la parte más sensible del cuerpo. Ah, sí, sí. Si usted no le duele en el codo, no le duele en ningún lado. Ahora ¿Usted que... todo lo prueba con el codo primero? Yo todo lo pruebo con el codo Si no me duele en el codo, adelante Amor mío Ahora que están hablando justamente yo hago este paralelismo Porque estoy muy enganchado con el tema de tattoos De piercings Ah, mire usted eh, Y justamente el tattoo eh, duele un poco El tattoo tatu tatuaje... carreta Duele mucho El tatuaje duele un poco Pero Sí. En distintas zonas del cuerpo se puede hacer, inclusive en eh, cualquier zona, las nalgas, lo que usted quiera. Bueno, pero... muy amable, si me permite. <risa> Yo de nalga la milanesa nomás. Sí. ¿eh? Bueno, pero lo que he visto que en los codos no se hacen tatuajes, debe ser por la ¿Y sensibilidad. ¿Y por qué un escudo arrugado ahí? El dolor, claro. O será sí. por el dolor. Ahora, bueno, a usted no, con el tatuaje, el discúlpeme, le voy una sí, pregunta, señor. Sí, ¿Te duele mientras te lo hacen che, durante o, eh, o te duele después que te lo hicieron? Y después también. hay un ah, el dato Atención amigos, te duele cuando te lo hacen y después que te lo hicieron. <risa> el nuevo programa de este canal. Pero después te acostumbras. Ese es el que viene después. <risa> y ya no te duele. El programa Consuelo. No, lo que tiene el tatuaje es que durante el día, dos o tres días posteriores, va supurando una cantidad de... Qué la... Es de, que el cuerpo de reacciona. ¿De anilina colibrí? No, no el, el cuerpo reacciona a la invasión. Reacciona como diciendo... Usted por ahí está durmiendo y siente... Es el cuerpo. Si reacciona. hay algo reaccionario en la Argentina, es el es cuerpo. Es el cuerpo, sí. sí, efectivamente. El cuerpo social. Jejeje. <risa> Muy, muy muy lindo lo que me ha dicho esa fuerzaba hacerme un tatuaje de todas formas ya inventaron <ríe> inventaron el sistema para sacarse los tatuajes. Así que hasta Ah, hace sí un no, tiempo, vale, no, no Si vale. usted se arrepentía le quedaba el tatuaje toda la vida. Ahora, mediante un aparato que es una especie de picana eléctrica, discúlpeme. Claro. Eh, con un rayo electrónico un rayo misterioso. Le van sacando la tinta eh, El brazo le van sí, sacando. Sí, claro, directamente te lo yo, yo le empecé a dar con una escofina, un muchacho <risa> que se había tatuado el nombre de una y se estaba por casar con otra. <risa> y, y tenía no un nombre parecido. Para secárselo, para secárselo también Pero para sacárselo en este... <risa> Y dice, ¿por qué no me das con un poco de la escofina? Eso que es para los callos Pero es una, callos. Especie, una lima la escofina Sí, cocina, sí, para... como de la piedra Pome Y dale, no salía, no salía y no salía Y no, oh, si eso está... Y al final le dibujamos, medio le tachamos Le hicimos un tatuaje encima nombre tenía? De... ¿Cuál era la novia era, anterior? Eh, la novia se llamaba Amanda ¿Y con quién se iba a casar? Eh, tete. ¡Oh! <risa> ¡Qué difícil! <risa> Está difícil. <risa> claro, cuando fuimos el tipo, mire, y si no tiene una, que yo ponga de Miranda, claro. Ana, sí. eh, pero no. Pero algún texto puede ponerle, Tete, Amanda... Algo, entonces va armando una frase ah. y la va cambiando, ¿entiende este lo sí, mismo? Sí, sí. Porque amanda... Claro, porque el amán... Bueno, le, le, le agregó letra, dice... Bueno, es. La manda mi destino. Claro. O, o cambia la Se n. Se llama t -t. <risa> Cambia la n, entonces le pone... La n es fácil y le en una r. Pone no, no, tt, amar, sí. da gusto y después claro, sigue el texto. Usted. Hay, que, hay que agregar, hay que agregar, sí. hay que agregar siempre hay que, hay que agregar. No, no agregar, no sacar. Entonces yo te hace una frase con cualquiera. El problema ejemplo. es cuando se ponen la porque muchas veces hacen con la foto la cara. Ah, eso oh. sí. Bueno, que andas lo que le agrega, ¿no? Hay una sola alternativa, barba y bigote Castro. ¿eh? <risa> <risa> la, la gorrita la, bigotes, claro. Claro. Sí. la única manera. Bueno, eh, señor. Último consejo. A ver, eh, por favor, que, que último, hemos aprendido mucho esta enseñan, noche. ¿eh? Explique a los niños mayores los riesgos y las razones de cada una de las medidas de prevención. Y prevea alguna forma de evacuación en caso de siniestro. Eso es muy importante. Eh, sí. Sí, sí. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Sí, yo <risa> lo hago. Eh... Yo tengo. No, eh... ¿usted tiene escalera de incendios? Por supuesto que sí. ¿De cuánto eh, la quiere? No, mire, a mí me gustaría instalar una, una cadera de incendio para el caso de que se produjera un siniestro. ¿Y dónde vive? ¿Un piso muy alto? en eh, Planta baja. Ah, planta baja. Y bueno, tenemos... ¿Y este... subir al primer piso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no se escapa eh, a la calle? Eh, no sé, no, eh, yo tengo una novia que no quiere entrar a casa porque se tiene miedo que se produzca un siniestro. O algo así. <ríe> <me parece. ríe> Lo que dice hace. Algo siniestro, ¿no le habrá dicho? a <risa> diestro y siniestro. Claro. Bueno, eh, otra cosa también eh, que noté que hay en los hoteles, eh, son eh, registros de humo. Sí. Ah, de sí, sí, sí, sí. ¿Cómo funciona? Es una especie de roseta que está, la de está en La piedra de roseta. Está el techo, detecta la presencia de humo y empieza a salir agua en toda la habitación, una regadera. Se toma un faso... Se prende la regadera. Ya le como le arruina todo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Le sale agua, digo. Sale agua y riega toda la habitación. Y que no se le pase nada más tarde. Buenas tardes. Son de la habitación 513. Agua. ¿Qué le pasa? ¿Está lloviendo? Se empezó a llover adentro, señor. Este hotel, ¿cuántas estrellas tiene? Se me está sobiendo adentro, señor. Sí, pero usted no Debe llueve, llueve. ¿No habrá prendido un cigarrillo o algo parecido? ¿Qué tiene que ver eso? que ¿Cuando uno prende un cigarrizo, para? Aquí eh, estamos prevenidos contra los incendios y apenas hay algo de humo, se baña todo el hotel. Ahora todas las habitaciones están en este momento llorando. Hola, vivo. soy de la habitación de al lado, 514. ¡Agua! <risa> Hundido. En la 513 hay un tipo fumando. ¿Es así? ¿En serio? Que sí, es, es así. Así, pero es una barbaridad. Y no te avisan antes, mire, no vaya a fumar porque le va a caer agua encima. Hay un cartelito que en algún dice? lado dice, prohibido fumar. Hay que prevenir todo. ¿Usted sabe que le voy a contar una curiosidad de la ciudad de Buenos Aires? En, no? De Puerto Madero. ¿Ustedes saben que en Puerto Madero hay cámaras robotizadas que mediante un software reaccionan ante movimientos denominados por especialistas como sospechosos? <risa> Por ejemplo, un tipo mete la mano en el bolsillo ¡Oh, ahí está! ¡Fluf! ¿Y, y qué sale? Y le sale... Agua Hace foco <risa> La <risa> cámara se foco en usted En el baño hay uno Y hay un tipo apuntándole <risa> Hay un tipo que le apunta como que? Explíquemelo bien, porque no, yo hago movimiento ver, ver, sospechoso Por ejemplo... Eh, me agacho sin que medie una circunstancia eh, que lo determine razonablemente a... Vengo terminando, Man... me paro seco y me agacho sí. Es eh, ahí un movimiento sospechoso Y empieza a bailar como un cosaco <risa> En Puerto Madero bueno, Es en Puerto Madero, es sospechoso y se <risa> empiezan a llamar un otro Atento en el doc 2, eh, sospechoso atento. se agacha eh, Llegó el ballet de Moscú <risa> Todos los sistemas de seguridad están así, robotizadas con sistemas inteligentes. No ponemos un, un zombie ahí a, a cuidar los monitores. ¿Y dónde empieza el terreno de la sospecha? Claro, ese es el punto. Sí, no que sí, hay especialistas cráneos que han eh, diseñado... Un movimiento sospechoso, porque movimiento un ladrón sospecho. no hace justamente un movimiento sospechoso. No. ¿Usted se cree que el ladrón viene caminando así, con sigilo en punta de pie? <risa> ¡No! Y que tiene una gorra con visera y un... Un antifaz. Y un antifaz y una porra en la mano. Y una camisa... Rayada. A raya. No, no señor. El ladrón tiene una apariencia, como podríamos decirle? No, güey. Bueno. Casi como la del gerente del hotel. Uno no sabe diferenciar a uno de otro. Ahora, y de todas formas, están las cámaras, uh -huh. sí. pero si registran algo, ¿está el, la policía o solamente las cámaras? No, las cámaras, si no, la las llevan mujeres? a Tinelli. <risa> claro, miren los movimientos sospechosos de Puerto Madero. ¿A usted le da tranquilidad que esté toda la ciudad está... Todas las esquinas este hay una cámara? La esquina de en su pueblo, casa. Pero, eh, bueno, la esquina de su no, casa. No, no. Hay, hay una planta escarola. Efectivamente. Eh, <risa> nosotros lo podemos tomar en broma, pero el eh, dijo, jefe de gobierno, jefe de gobierno Mauricio Macri, dijo que su sueño era poner una cámara en cada esquina. Eso no lo dijo villarruel el de Canal 11. <risa> no. Macri, una cámara en cada esquina. Suman 1.200 millones de cámaras. Si 1.200 millones de esquinas son muchos No, sí, sí, yo creo que sí <risa> creo que Pero sí. digo, que ¿cuánta gente se necesita para ver digo, Para ver todos 100.000 esquinas? Y bueno, eh, y justamente así feo. vamos a solucionar O sea, el problema de la desocupación Porque cada cámara Necesita un camarógrafo después necesita alguien Que, bueno, que lo Que, que lo mire que, controle, que lo mire, que lo y repita y que lo grabe en Pero billete. ¿sabe qué? Eh, eh, y otro que lo fiscalice también, porque... Ahora, el que ficalice, el que mira el que maneja la cámara Nos van a faltar chorros no van a faltar habitantes realmente Bueno, <risa> están todos ocupados En, en filmar al día al día. Porque además eh, Todos los habitantes Soy yo mío, es que todos los habitantes se han filmado Bueno, pero... Todos los habitantes, cada habitante, ¿no es cierto el padrón? ¿El padrón? Uh -huh. Cada habitante eh, lo firman Pero eh, el que filma también es un habitante Claro, o se necesita un filmador atrás. Y si no filmamos... Y otro que filma también, y otro y otro, y otro otro hasta que un día se cierre la rosca. ¿Pero sabe quién la cierra la rosca? Eh, un brasilero. <risa> sí, que casualmente eh, está al frente del noticiero de esta emisora. Bueno, adelante entonces los amigos del noticiero con sus cámaras acuestan. Adelante.